quiere llevar una vida más difícil de la octava superior de la Cuarta Iniciación del Fuego. Quinta Iniciación Venusta, es pues de la octava superior de la Quinta Iniciación del Fuego. Más allá siguen tres iniciaciones, por tal, por tal, ocho, que corresponden a la primera montaña. Son la primera montaña. La segunda montaña tiene que hacer el trabajo, con la Luna, con Mercurio, con Venus, con el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, hasta alcanzar la perfección en la Maestría, en la Montaña de la Resurrección. La Tercera Montaña es la de la Ascencia, hasta ser cristalizar en uno al segundo y primer lado, y yo recibí hasta la estrella atómica interior que siempre nos ha sonreído total que si se alcanza la cumbre de la tercera montaña pues ya es, es no solamente maestro perfecto sino grande gran enemigo general maestro antes usted ha dicho que teníamos que eliminar a los tres traidores de Irán Abif ahora dice usted en la en su libro titulado Tres Montañas que tenemos que eliminar a las tres furias y y que eso es este, únicamente para maestros o sea eh, que el trabajo de eliminar a los tres traidores o pues, las tres furias es para maestros o también se refiere a todo el estudiantado, estudiantado nóstico bueno eso de las tres furias o de los tres traidores eso es lo mismo Son distintas palabras para decir lo mismo. El demonio del deseo, el demonio de la mente, y el demonio de la mala voluntad. En cuanto al demonio del deseo, pues es el Judas, íntimo, interno, que cada uno carga adentro. El demonio de la mente es el pilates particular de cada cual, que siempre se lava las manos, que siempre se justifica, que nunca tiene la culpa, que busque evasivas, que se siente justo, etcétera, etcétera, etcétera. y en cuanto al tercer traidor, indudablemente es el de el de, el de, el de, el de, el de la mala voluntad, el tercero, ¿no? Caifás. Estos tres traidores, Judas, Caifás, están representados por las tres furias del clasicismo antiguo. Y claro que estos tres traidores de Yala hay que desintegrarlos en la esfera lunar quienes quieren alcanzar el estado argelico deben desintegrados en los mundos infiernos de la esfera luna. No entiendo que los aspirantes, los principiantes, pues realmente todavía están muy lejos de poder desintegrar a los tres ¿no? Eso es para la gente que alcanzó la maestría. Así lo he entendido siempre, por lo menos así lo he vivido y yo no puedo afirmar <risa> algo que no haya vivido. Afirmo lo que he experimentado por mí mismo. Eso es todo. <risa> bueno, el eh, maestro. Bueno, uh, Viene ahora pues uh, una una pequeña una una pregunta pues relacionada a a un, vamos a decir, eh, un gran hombre nacido aquí en México que este, fue pues un, un gran socialista en el campo y que repartió las tierras a, a los mexicanos y que en vida se llamó pues Emiliano Zapata. Quisiéramos este eh, usted nos dijera si ese gran hombre, vamos a decir así, está actualmente pues tiene cuerpo físico Bueno, en este preciso instante Emiliano Zapata de está desencarnado, todavía no tiene cuerpo físico. Sin embargo, muchos de los que militaron con él, pues han vuelto al mundo físico, han retornado, han regresado, han reincorporado. Pero en cuanto a él, personalmente, él todavía no ha tomado vehículo físico. Y, y otro otro gran hombre también, mexicano se llamó Pancho Villa todavía eh, eh, tampoco tiene cuerpo físico está en las mismas condiciones Pancho Villa está desencarnado también tendrá cuerpo físico en un futuro no? pero actualmente no lo posee sí. generales maestro este, estos temas son muy importantes nosotros en Venezuela siempre tenemos mucha inquietud por saber sobre Simón Bolívar Quisiéramos preguntarles si Simón Bolívar ha regresado, si tiene cuerpo físico o está desencarnado. Bueno, en cuanto a Bolívar, es bastante interesante, porque tiene un rayo que lo llamaríamos liberador. Pues claro que todo iniciado, tarde o temprano necesita ese rayo para eliminar digamos eh, con, con tal rayo algunos elementos digamos atómicos inferiores elementos inhumanos etc pero propiamente dicho bolívar la personalidad que conocemos como tal o el alma que estuvo en esa personalidad todavía no ha regresado se espera que regrese que retome que se reincorpore en un nuevo organismo General Maestro, usted me decía cuando yo estaba en labor misional en este hermano país de Venezuela, que muchos átomos libertadores volverían a trabajar y que ahora la revolución sería de otro tipo, de tipo espiritual, de tipo social... Y que muchos de esos átomos trabajarían pues, por la gran causa, ¿no? por la, el triunfo de la nueva era del acuario. Sin embargo, hemos visto que muchos de esos átomos han vuelto y que necesitan hacer eh, más más conciencia de esa labor. ¿Qué le puede usted decir sobre esos átomos? si podrán en esta época saber quiénes son ellos y si podrán cumplir con esa labor que se, la, que les, se les ha encomendado? ¿Te refieres a la casa específico tuyo? De Venezuela. ¿Ah, de Venezuela? A los átomos libertadores de Venezuela. ¿No? Muy Ah, bueno, ya te estoy entendiendo, pues. Igualmente eh, que esos átomos libertadores están activos, vibran de todo el espacio, toda la atmósfera. Especialmente vienen a impregnar aquellas mentes de, de ciertos uh, elementos ciertos individuos que tienen misión que cumplir los átomos libertadores pugnan por, ma por manifestarse a cada instante no hay duda de que en Venezuela se manifestarán con mucha fuerza sobre todo lo vemos en el postre allí los átomos libertadores quieren hacerse presentes quieren inundar todas las mentes no hay duda de que el postre con los átomos libertadores puede hacer una gran obra que la Y así como Venezuela en un casado, luchó por la independencia de cinco países, así también creo que en un futuro, esos átomos libertadores, eh, dijéramos, impregnando a determinadas mentes, podrán realizar labores extraordinarias, podrán hacer que muchos se lancen por el camino de la liberación, no solamente nacional, sino hasta mundial, Además, ahora que estamos hablando pues, de esos átomos, Este, ¿usted recomendaría algún ejercicio especial para que una persona, cada quien individualmente, busque atraer esos átomos hacia sí y poder darle la oportunidad de desarrollarse? Sí, nosotros podemos atraer esos átomos a nuestra constitución interna mediante el altruismo mediante el trabajo desinteresado en favor de nuestros semejantes luchando por los demás así esos átomos vienen a impregnarnos radicalmente a transformarnos pueden hacer de nosotros de cada uno de nosotros un verdadero líder, un verdadero paradín de la gran causa pero si queremos atraernos si es necesario amar la libertad Amar a nuestros semejantes Trabajar desinteresadamente Por todos los seres humanos Así es como podemos atraerlos General bueno, maestro Nosotros, en lo que se refiere a nosotros Pues siempre hemos sentido Un gran aprecio por este hermano país de Venezuela eh, Como átomos Que tenemos alguna relación Digamos a esta labor en Venezuela, en relación a otro tiempo que cuando uno cumplió la labor de la Atlántida, etcétera. Bueno, más bien creo que esto corresponde a una pregunta íntima, específica tuya. Es pues claro que tú en mi pasado, en Atlántida, cumpliste misión, ¿no? Ahora dar cuenta cumpliste misión. Estuviste en Venezuela, e hiciste alguna labor en ese país. Está bien. Todo lo que se haga en favor de nuestros mercantes es magnífico, ¿no? Que en Venezuela existe actualmente un anhelo de liberación eso es cierto ese, ese país está muy impregnado por los átomos liberadores. como quiera que las gentes allí le rinden culto a Simón Bolivar atraen, jalan esas puertas liberadoras por eso se espera mucho en Venezuela no hay duda de que ese gran país puede lanzarse a una lucha gigantesca por el bien de la humanidad. Ese es mi concepto. En verdad, Maestro, ¿qué opina de algunas sectas que invocan a, a Simón Bolívar? Ya que nosotros sabemos que el alma eh, tiene sus átomos muy valiosos, muy importantes, ¿no? Pero otras gentes invocan a Simón Bolívar. ¿Qué opina usted de eso? Pero depende del tipo de sectas. Se habla simplemente de sectas espíritas. Eh, o cosas así por el estilo, pues francamente tendría que decirles a ustedes que, <ríe> que son demasiado subjetivas esos síntomas, porque en tales, en la, a través de los medios pueden expresarse sencillamente entidades de los entidades digamos eh, que pueden suplantar a la persona de Bolívar, decir que son Bolívar y no lo son... Pues en los mundos eh, en el mundo astral inferior puluran multitud de larvas y entidades inferiores se pueden a, tomar el cuerpo de un medio y presentarse como, como libertadores como Simón Bolívares ¿no? hay que tener mucho cuidado con eso Realmente, solamente en los mundos superiores de conciencia cósmica es posible ponerse en contacto con Bolívar. Pero para ello hay que despertar la conciencia. de lo contrario es imposible. Este, estuvo muy bien esa pregunta del hermano ladino ya que viene a mi mente una pregunta también con respecto a usted, Venerable Maestro. En Maracaibo hubo un caso de una niña que mmm, una señora, pues, se incorporó o la, o, perdón la niña veía que usted llegaba hacia ella y le recomendaba ciertas medicinas ciertas cosas entonces este creo que se le escribió para esa época pidiéndole eh, aclarar pues si en realidad era su eh, real ser quien se presentaba entonces quisiéramos ver si es posible que también su real ser se presente en un caso de esta naturaleza Bueno, hay veces que mi espíritu puede hacerse visible a tales o cuales sí. Puede que estos huacayos lo vean, puede mi ser interior sanar a distancia, hacer buenas obras en favor de la humanidad, etcétera. En cuanto a lo de la niña en cuestión, prácticamente como hace bastantes años, y vivo tantos acontecimientos y, pues, por el momento no me acuerdo ¿no? por el momento tendría que investigarlo en los mundos internos entonces todo Desde el maestro Samael un, aún peor en Atlántida eh, en esos tiempos antes de la gran catástrofe existieron pues, todos aquellos gnósticos iniciados y al último hubo un Un guía que lo salvó de la gran catástrofe, a todos los que cumplían con la ley, y eso fue el Manu Babaisvata. Quisiéramos que ustedes nos dijeran si en estos tiempos de la era del Acuario, antes de la gran catástrofe, uh, se presentará el, un Manu Babaisvata, ya que hemos hablado otra vez en relación a este punto. Bueno, el Manu Babaisvata de la cumplió ciertamente con su misión y eso es todo en cuanto a la nueva catástrofe que se avecina indudablemente que será peor que la de la Atlántida digo peor porque en aquella época sí, hubo, posi hubo ciertas posibilidades y muchos elementos humanos pudieron ser salvados. Ahora la cosa es más grave. El cataclismo que se avecina es de fuego. Habrá una colisión de mundos. Y obviamente la Tierra toda arderá en fuego vivo. Los salvados tendrán que ser sacados del planeta Tierra y llevados a otros mundos no será posible salvarse en este puesto que todo el planeta va a arder en un gigantesco holocausto antes del choque se provocará el incendio choque de mundos la tierra chocará con otro planeta como de aquel planeta se vaya acercando pues los rayos provenientes del mismo afectará al planeta Tierra cuando se acerque demasiado obviamente arderá explotará todo el depósito de hidrógeno universal, mundial <risa> arderá pues la Tierra como una bola de fuego y todas las obras que en ella están serán quemadas con la colisión se sellarán se sellarán todas las catástrofes todo el apocalipsis así pues los que han de ser salvados tienen que ser conducidos por un nuevo Manu pero fuera del planeta si se me preguntara cuál es ese nuevo Manu Tendría que decirles con toda la franqueza que está aquí adentro de este que está hablando. Entonces utilizo otro vehículo, es cierto. Ese otro vehículo no tengo, no necesito conseguirlo actualmente en ninguna matriz. Lo poseo. Lo tengo muy vivo. Ese vehículo está escondido en un sarcófago bajo tierra en el suelo de Egipto fue el cuerpo que poseí durante la dinastía del faraón que fue. ese cuerpo no está muerto duerme está en estado de y con todas las funciones orgánicas en estado latente de cuando en cuando lo uso de cuando en cuando no lo he dejado completamente abandonado Estoy unido a tal cuerpo por el cordón de plata. Llegará el momento en que tendré que dejar este que actualmente poseo. Pero entonces continuará la gran obra de la segunda parte, o dijéramos de esta gigantesca, gran misión que me toca con el cuerpo egipcio. Y en relación con algunos otros hermanos. ¿Sí? que están en nuestra tierra y también con algunos que están fuera de nuestra tierra extraterrestres dijéramos trabajaremos para tratar de salvar a los selectos ellos serán llevados a ciertos planetas serán sacados secretamente no quiero decirles a ustedes que, la, que tal hecho habrá de verificarse en una fecha no Aunque a ustedes les parezca imposible, ya se están sacando algunos selectos, y ya se están llevando a otras moradas planetarias, con cuerpo y todo. Muchas personas han sido llevadas ya a otros mundos. Esas gentes que sean sacadas, pues, del planeta Tierra, se servirán como semilla. Se cruzarán con gentes de otros mundos y después de la gran catástrofe y del caos que habrá de venir cuando vuelva a estar nuestro mundo en condiciones de ser habitado el resultado de tales cruces será traído a, de, de nuevo a la Tierra y aquí vivirá pues una, ese, ese tipo de humanidad que será una humanidad mejor con tal humanidad se formará la sexta gran raza del mañana de manera que la sexta gran raza ya se está creando no es algo que se va a crear sino algo que ya se está creando actualmente sí, sí, sí. sí pues creo que está re que ha respondido sobre el mano genales maestro, esto quiere decir que los genales maestros de la olla blanca eh, están madrugando. o sea que Nosotras habíamos considerado que antes del, del año de... antes de ese gran cataclismo, de ese choque de mundos, iba a haber, pues, este, un... iba a sacarse al, a, al pueblo gnóstico, dijéramos así, el pueblo elegido, y que el Manu, a través de esta era, pues, le, sabemos que es usted que sacará a, a ese pueblo gnóstico. Y pensábamos que iba a ser llevado a un nuevo continente, Bueno, ante todo, quiero decirte que el Banuba y Basbata es el Banuba y Basbata, y que Samael peor y Samael peor. son diferentes, ¿verdad? ¿Entendido? Bien, en cuanto que las gentes vayan a ser llevadas a un, a un nuevo continente no es posible, porque como la Tierra va a chocar, repito, pues arderá en fuego vivo el día del gran acontecimiento. Así pues, no es posible que alguien pueda salvarse en medio de las llamas selecta tendrá que ser sacada y sacada con mucho tiempo antes del cataclismo pero a pesar de todo digo y ya está comenzando a sacarse de aquí de la tierra a gente celebra en casos de personas que desaparecen de la noche a la mañana no se sabe qué se hicieron y es que son llevadas transportar a otros planetas corte, esto se está sucediendo en toda la redondez de la noche. General de Maestro, este, con relación a eso, de esas personas que desaparecen de la noche a la mañana, tanto en aviones, como en barcos, etc., eh, quisiéramos saber, estos elegidos eh, han sido antes eh, personas iniciadas, aun cuando ellos pues, no han trabajado quizá con el Maituna, sin embargo han sido pues sacados del planeta. ¿Qué nos podría tratar sobre, al respecto? Pues, eh, algunos de ellos son iniciados, otros aunque no sean todavía iniciados, pero por lo menos son gente selecta, gente que da esperanza, semillas selectas. Lo que a la blanca hermandad le interesa es que las gentes no sean perversas, que eh, la semilla sea realmente selecta, que sirva para los cruces. cruces. Que, que se verifica en otros mundos con gente de otros mundos de manera que la gente de la cultura esta gran raza la que formará la Jerusalén celestial indudablemente será gente cruzada con habitantes de otros mundos será una humanidad de tipo superior ¿verdad? correcto entonces quiere decir que vamos a suponer nosotros dentro del movimiento gnóstico habemos ah, pues muchas personas que quizás no habremos terminado con nuestra perversidad interior que todo gnóstico aspira pues a ser uno de esos elegidos en este caso pues eh, estas personas que no logremos eliminar ese, ese aspecto seríamos eliminados también de esa selección pues eh, incuestionablemente aquellos que verdaderamente no estén marchando sinceramente por el camino del filo de la navaja pueden ser eliminados de esa selección más si están trabajando sinceramente pues no son eliminados porque cuando uno está trabajando está trabajando y entonces se le tiene consideración y puede ser seleccionado porque está trabajando hay otra pregunta ¿no? maestro su tema había dicho A meses anteriores que habrá un momento en que usted será más activo en el movimiento gnóstico cristiano universal y que y que estará en todas partes eh, que irá a nuevos a nuevos a, a mundos a planetas traerá muestras de otros lugares se lo presentará a los científicos esto pues aquí ante el hermano la mano rodríguez es muy importante ya que A muchos hermanos nos, nos preguntan ¿y cuándo veremos al maestro? aunque le hemos dicho que lo pueden invocar en astral y lo pueden ver todos los días en astral siempre y cuando salgan conciencia ciencia en astral pero que usted se presentará personalmente en todas las partes y será más activo bueno, indudablemente mis caros hermanos si hay una gran ley de orden superior que me prohíbe salir de México Tengo que vivir aquí durante toda la vida, pero de todas maneras estamos labrando intensamente por la humanidad. Hace mucho tiempo que vengo desarrollando una intensiva actividad y prueba de eso todos los libros que hemos escrito, y también el gigantesco Movimiento Néstico Internacional. Lo que sí sucede es que habrá un trabajo de orden superior, porque estamos entregando el mensaje y este se divide en tres partes. La primera parte la podemos considerar Kinder, Son los libros con que empezamos la campaña, la lucha. La segunda es la enseñanza superior contenida en los mensajes de Navidad de cada año. La tercera no se ha escrito todo Será mucho más tarde. Entonces, tendremos que entregar a la humanidad a algo extraordinario. Ya estoy, en, ya estoy en contacto personal con un grupo Viajeros intergalácticos. Obviamente ingresaré a ese grupo y deberemos traer de otros mundos ciertas instrucciones para la humanidad terrestre. Datos interesantísimos sobre sus culturas, sobre sus civilizaciones, etcétera. Y además, y eso es lo más interesante, pruebas, elementos minerales, vegetales y hasta organismos vivos que serán colocados sobre la mesa de los científicos. Esto tiene un objetivo y un propósito. Que nada se hace así porque sí, todo esto tiene propósito. ¿Cuál? hacer que las mentalidades de estos humanoides se dirijan hacia el cosmos, hacia el infinito, para atraer la radiación de otros mundos a para saturar a este planeta, para ayudarlo efectivamente con tales saturaciones. Fue precisamente en el desierto de los leones donde hubo de entrevistarme personalmente con cuerpo físico en carne y hueso con el citado grupo de viajeros intergalácticos ellos dejaron en órbita una nave nodriza y descendieron en una pequeña nave en un paraje temploso Fui llamado telepáticamente por el hijo. Yo me dirigí personalmente al sitio. Y me recibieron muy bien. Lo primero que se me ocurrió fue pues, solicitarles, pues, que me llevaran. Claro. Quiero que ustedes me lleven, Y ¿sí? Yo soy el bodhisattva del genio regente de demás y no me han llevado a mi mundo ¿Donde hiciste Marte? Ah, ese salido es más respondió el capitán de la tripulación para ellos ir a Marte es como ir aquí a la esquina hablando aquí en nuestro estilo mexicano diríamos como ir a Xochimilco pareció que eran muy pocas mis pretensiones. lo que yo solicitaba era una tontería. Así lo comprendí. Y luego, continué hablando. Yo soy un hombre. Y hablo como hombre. Con el sentido de responsabilidad que tienen los hombres. Solicito llevado a otros mundos, no por mí, sino por la humanidad, pues soy el avatar por la nueva era del acuario, soy escritor, tengo que escribir para la humanidad, necesito informar al mundo sobre otras culturas, sobre otras civilizaciones, ayudar en forma clara a toda la especie humana, tomó entonces la palabra una de las damas de los tripulos la más anciana y dijo si colocamos una planta que es aromática junto a una que no es aromática es claro que la que no es aromática se satura con el aroma de la que sí es aromática ¿verdad? mi respuesta fue sí, eso es claro Digo lo mismo sucede en los mundos mundos en que en el pasado andaban mal fueron humanidades perdidas y cambiaron cuando se saturaron las rayas de los mundos vecinos más nosotros hemos Acabado de llegar aquí, al planeta Tierra, como usted ve, y vemos que aquí no sucede lo mismo. ¿Y es lo que está pasando en este planeta? Y no ser, ¿no? Mi respuesta fue, este planeta es una equivocación de los dioses. Eh, o mejor, dijéramos, lo que está sucediendo es un karma de los mundos el capitán asintió toda la tripulación asintió las damas un movimiento de cabeza asintieron, estuvieron de acuerdo con mis palabras adelante, no... volví a insistir y el capitán después de todo me llevaba y hasta me agarré al trípode sobre el cual estaba posada la nave, una nave redonda, hermosísima. Estaba yo dispuesto a ser llevada al infinito, lejos del planeta Tierra. Pero el capitán, de forma muy amable, lo dijo, bueno, en el camino iremos a hablar. Está bien. Yo entendí el significado es de esas palabras. Porque... No quise insistir más porque comprendí. Subió el capitán a la nave junto con toda la tripulación. Me retiré un poco para que la nave pudiera surcar el espacio. Porque la amorellación podría dañarme, ¿no? Y pues me retiré a conveniente distancia y tuviera que comprender con la nave subió verticalmente se perdió en el infinito fue a buscar a la nave nodriza que estaba en orden así lo entendí así lo comprendí ahora si junto mis palabras las palabras de, del capitán y las palabras de aquella dama si juntamos todo entendemos la profecía voy a ser llevado a otras paletas a otras galaxias para traer datos sobre otras civilizaciones y se me permitirá también traer elementos minerales vegetales y animales de hacer demostraciones para, qué? ¿para, qué? ¿para, qué? ¿Para qué? con el propósito y de que la gente es a dirigir su mente hacia el cosmos infinito jalen Traigan las la energías y otros mundos para saturar a esta tierra, a esta humanidad y ayudar en esa forma. De manera que si por un lado vemos la tragedia, por otro lado vemos también la misericordia de los grandes maestros. Cuando yo estuve platicando con esa tripulación, pude darme cuenta de que eran aqu aquellos verdaderos dioses con cuerpos de hombres, hombres de piel cobrilla medianas estaturas. Tenían su, el capitán tenía en su mano ciertos aparatos, ciertas cuestiones, provistos de una gigantesca cultura y de grandes facultades. Habla poco y dice mucho. Nos entendimos con ellos maravillosamente. Yo voy a ingresar a ese grupo. ¿Cuándo? sinceramente yo lo he será después de que pase por el proceso de la resurrección iniciática cuando termine todos estos procesos de la resurrección procesos en los cuales estoy actuando esa será la tercera parte del mensaje la cultura que llegado de otros puntos, acompañada de demostraciones ¿Cómo les parece a es esto? Es un magnífico, maravilloso Es pues. grandioso maestro. Es grandioso porque realmente nosotros Sentimos ese palpitar De, lo, de los mundos eh, A través de nuestro logo Y a través de sus enseñanzas Lo sentimos nosotros mismos Como si nosotros Estuviéramos viviendo parte de esa De esta Este Expedición o, o de esta cosa esotérica por eso sentimos que es grandioso maestro. no nos queda más que hacer un gran cambio que matar nuestros egos animales hemos entendido obviamente que para, para que podamos ser eh, todos seleccionados necesitamos un gran cambio obviamente estamos luchando por ese gran cambio aprovecho la, la oportunidad para saludar de muy paternal y muy cariñosa a nuestros hermanos, unos chicos venezolanos que los recordamos bastante. Está bien, alegre que se acuerde okay. de los hermanos venezolanos. Que bueno. les envíen sus saludos. pues sí, hombre. ¿Hay algo más que preguntar? Bueno, este, en, en realidad, pues, a, a través de nuestras conversaciones sí, sí. ha habido cosas interesantísimas <risa> que no han podido ser grabadas por accidente, ya que... No cagaba la grabadora cuando usted pues, hablaba sobre esos temas. Uno de los temas bastante interesantes fue cuando asistí por primera vez y se hablaba mmm, sobre el, el dios Caracol y el dios, mmm, este mmm, ¿cómo le llama? El dios... Mmm, el esa fue una enseñanza bastante interesante y que yo creo que no está especificada en ningún libro no sé pues si sería posible hacer un pequeño relato sobre eso sin no mucho tiempo bueno eso sería una conferencia muy larga sí por cierto ahora solamente me limito a decir a decirles a ustedes que el Dios Caracol es completamente luna es la senda lunar, lunar el camino espiraloide, que sigue toda la humanidad doliente. En cuanto al Dios hoy, es distinto, diferente. El Dios hoy implica la directa. De manera que hay dos líneas, la espiraloide...